Solo tienes que buscarlo en Google. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Por Si nos faltaba algún género musical, esta canción que es un verdadero éxito de r a y k u d e r ¿esto qué es? ¿Soul? ¿Quién ha dicho que r a y k u d e r no era capaz de crear verdaderos éxitos? あら、あっ Pensando en gente como Willie Nelson, George James o Merle Haggard, ya no quedan músicos como ellos, gente que habla de las cosas reales, músicos comprometidos con la sociedad, algo que desafortunadamente parece haberse perdido para siempre. Es una cuestión de principios, de cómo estás en la vida y lo que haces. Antes la música tenía más contenido, ahora da la sensación de que únicamente es una forma más de entretenimiento. En el que s o l o importa el consumo, el poder y el dinero. Somos los adalides de la democracia y la libertad, pero en realidad estamos totalmente en manos de las multinacionales. Y desafortunadamente, creo que ese modelo ha sido exportado a todo el mundo. La música no puede cambiar el mundo. Y de hecho, lo que ha sucedido es exactamente lo contrario: que el mundo ha cambiado la música, y no precisamente para bien. Lo que sí puede hacer la música es tocar el corazón de la gente. Creo que es nuestra función, el papel de los artistas. Pues, atravesando el desierto de París, Texas, de esa música que todo el mundo conoce y todo el mundo relaciona con la película en la que Ray c u o d e r hizo la banda sonora, hemos escuchado algunos pensamientos, algunas frases que ha pronunciado Ray c u o d e r últimamente en algunas entrevistas. En la voz de, por supuesto, Teddy. Y de fondo está sonando una de las cosas que para mí son las joyas, una joyita que está dentro de ese disco. Y que además tiene una historia muy curiosa, ¿verdad, Manuel? Pues es la historia de que Harry Dean Stanton canta en la canción, que es el actor. Pues mira, ¿ves? Eso, ya no, eso no lo sabía yo. Pues dentro de esta canción, que se llama Canción Mixteca, está cantando Harry Dean Stanton, que es ese tipo. Que aparece al principio de la película, de esta película durísima de Wim b e n d e r s perdido por el desierto. Y además, el buen hombre lo hace con una intención, con unas ganas, que a veces se le va hasta algún gallito, pero no importa. Esta canción solamente la podría cantar mejor Chabela Vargas. Bueno, la podría cantar mejor bastante gente. Sobre todo cuando empecéis a escuchar a Harry Dean Stanton. Pero de verdad, le pone tanta emoción no, que、bien. yo creo que merece la pena, merece la pena. ¿eh? escucharla. En lejos estoy del fuego donde nací. I n t e n s a n o s t a l g i a d i a p n i a p n I'm i p e n s a m e n t o a p p y a d I'm a p p y a m e n t i a n so l o I'm so i s t e a p and o h a p p a l o h a p a n i p I'm s n o もういっすよ。 Poesía, mira el sol sobre las montañas.、Eh, no veo nada. ¿Serán legañas? Del hambre comemos de todo, y de película a película, y tiro porque me toca, esto es Crossroads, y acabamos de entrar en un club de blues. ウィリー・ブラウン・ブルース。 Espero que este sonido crudo y como de directo os coloque ya en un club de, de blues,、eh, en la película Crossroads, que por supuesto, eh, para, eh, para todo el que no lo sepa, contiene esa pelea fantástica entre Steve Pay y Ray c u o d e、eh, r Crossroads es una película que tuvo bastante éxito, ¿no? Bueno, es una película que le gusta mucho a los incondicionales del, del, del blues, ¿no? Porque además está basada. En la, en la famosa leyenda de que aquel que quería triunfar como mejor guitarrista de blues pues tenía que irse a un cruce de caminos allí perdido en el campo y hacer un pacto con el diablo que consistía en vender su alma justamente a cambio de recibir el don de ser el mejor guitarrista del mundo. n o Y aquí en esta canción pues lo que hay es una pelea entre, entre dos guitarristas: n o Ajá. uno haciendo un poco del diablo n o y el otro pues de. El bueno, y bueno, a ver, al final a ver a quién, a ver, a ver,、eh, quién triunfa. n o Entonces es uno de los duelos de guitarra, yo creo, que todo el mundo identifica y uno de los más、eh, impresionantes que se conocen. Bueno, la verdad es que este disco, aparte del famoso duelo de guitarra, del que vamos a ver ahora un fragmento, aparte de eso,、eh, tiene muy buenos, muy buenos temas. Eh, tocados, eh, preparados por Ray c u d e r y que, bueno, pues en la película el que, el que lo hace es un chico, una especie de chaval que es un aprendiz. Que está aprendiendo a tocar. Bueno, pero el chico es el de dar cera a pulir cera, ¿no? Si no、eh, recuerdo mal, ¿no? El, el actor es t el Es e mismo, ¿no? El actor, sí, pero bueno, pero realmente detrás a la guitarra, quien está es por un lado Ray c u o d e r y por el otro lado Steve Bay, ¿no? Que es y, que sí aparece en la película, haciendo muy sí, bien de Diablo. Sí, sí, lo hace muy bien.、Eh, pero muy bien, muy bien, y aquí aparece en escena. ¡Ah! a q u í aparece Steve Bay contoneándose con su guitarra hacha, moviéndose hacia todos los lados, amenazante, como diciendo: ¿Tú de qué vas, chaval? Como、veis, el chaval está contestando en la guitarra de Ray c u o d e r a cada una de las frases que el diablo le propone. Ajá, pero aquí dice: Ahora te vas a enterar, chaval. Se prepara el diablo Steve Bay y allá. Estáis bien situados, estáis en ese club con, lleno de gente con una pareja bailando desaforada, mientras los dos guitarristas se enfrentan, mezclando las frases e intentando machacar el uno al otro. Es como lo de los raperos de ahora, pero con guitarra y en blues. Y el diablo decide poner toda la carne al asador y machacar por completo a su rival. estará muerto se habrá quedado muerto totalmente viendo a steve bay destrozarle con la guitarra atentos <risa> Pachebel y Bach se ha apoderado del chaval, es Dios contra el diablo, y el diablo lo intenta. Pero las notas celestiales no son lo suyo. Hay un vencedor. Y una guitarra rota en el suelo. Y continúa la fiesta. Señor Manol, ¿esto o qué es? A ver, tantos estilos que hemos recorrido ya con r a y c u d e r ¿qué es esto? Es que no sé, no sé qué decir.、Pues、ya, yo ya no sé ni cómo clasificarlo. No, no, es que para mí no tiene clasificación ninguna. Es una canción fantástica, pero ¿qué suena a qué? Pues no no, no, no sé. Clasícalo i f tú como quieras. La verdad, es, es absolutamente asombroso. Está dentro de, un, de mi disco preferido de r a y c u d e r que se llama Get Rhythm. En el cual, pues、eh, esos coros de los que hablábamos antes,、eh, evidentemente de voces negras, tienen muchísima importancia, pero en la que hay canciones como esta, que se llama Going Back, Going Down Back to、eh, Okinawa, que es volviendo a Okinawa y que tiene como ecos, pues sí, como ecos eh, eh, orientales, pero de una forma muy especial. Pero bueno, es lo que decíamos antes, m i r a hemos estado escuchando una cosa muy profunda, muy seria, que es、eh, para reflexionar incluso mucho, ¿no? Con el Crow Rod, y de repente pones esto y parece como que te relajas, como que te sientes feliz. n o Y eso es lo importante, porque este hombre tiene muchísimos tipos de música d i f e r e n t e y según te apetece, pues te pones unas cosas u otras y tienes para todos los momentos. n o Bueno, pues、eh, uno de los momentos que más a mí me emociona, el del Get Your Rhythm, que ha sonado, <coughs> la canción principal del disco ha sonado en, en la introducción, en esa crítica que hacía sobre el, el concierto. Más que una crítica, una especie de vivencia. tuvimos Manuel y yo sobre el concierto,、eh, que vimos el día 1 de julio、eh, de, este, de este mismo mes aquí en Madrid, pues、eh, una de las canciones que a mí más me gustan es、eh, una canción que es de Chuck Berry, que se llama El método de las 13 preguntas, que tiene una letra.、Mmm, tengo que deciros que esta es una canción censurada, no sé si lo sabías.、No. Bueno, Chuck Berry tiene una serie de canciones, digamos, verdes, entre comillas, Eh, Diego Manrique hizo un programa entero dedicado a las canciones verdes de Chuck Berry, con las letras traducidas.、Eh, entonces, esas canciones estaban todas censuradas porque, claro, las cosas que decía no, no se podían decir. ¿no? Y según parece, Chuck Berry las cantaba estas canciones en las reuniones de amigos. ¿eh? Eh, y eran pues canciones、eh, de coña y con muchas、eh, digamos, picardías. ¿no? El método de las 13 preguntas es: ¿de qué forma puedes conseguir, a base de 13 cuestiones, llegar a tener con tu chica lo que más deseas? Vamos, echar un kiki. Eso es lo que dice la canción, ¿no?、Eh, y dice: el método de las 13 preguntas es lo que debes utilizar si quieres divertirte, si te lo quieres pasar bien con tu chica. Y esta sí que es una canción curiosa porque es guitarra. Y voz. s、sí, Nada más. ¿Este no lo hacías tú a la guitarra? ¿No intentabas tocarla un poco? Jaja, ja, qué gracioso eres. Sí, sí, claro. Por supuesto que lo intentaba. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Ahí estaba yo intentando sacar cuatro acordes a ver si me sonaban parecidos a lo que toca este señor.、Eh, si queréis de verdad disfrutar con la guitarra solo y la voz de Ray c u d e r esta canción, el t h i r t e n Question Method, es una gozada. Música to me 13 question method is the one to use I'm saying that the 13 question method is the one you gotta use you w a n n a have some fun cause the 13 question method is the one to use hmm question number one you w a n n a have fun、mm、hmm question number two what to do let's see Question number three, wanna go out and eat burger with me? God almighty, well, the 13th question method is the one to you Now, question number five, don't give me no jive this morning. Question number six, and don't try no tricks、uh, this evening. Question number seven, I'll pick you up at a quarter to 11, baby. And question number eight, it's a day. 10、uh, Can we get in? Question number 11、It's、Gonna be just like heaven God a f mine Question number 12 We get by ourselves c a u s e the 13 question method is the one to use The 13 question method is the one to use Now the 13 question method is the one You only gotta use it if you wanna イメイモメントプレフェリードラケンシャ Ella dice、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、 13 question method is the one to use. That 13 question method is the one you gotta use it if you wanna have some fun, cause the...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 Y bueno, ya estamos llegando a una de las aventuras más extrañas y sorprendentes que le han ocurrido a r e c o r d v Como esta, esta primera parte no es muy, muy conocida, os voy a contar cuál es el origen del fabuloso éxito Buenavista Social Club. Resulta que un productor convence a Ray c u o d e r para que a través de México pase a Estados Unidos, uy, perdón, pase Unidos, a uy, Cuba, para,、eh, ya sabéis, directamente de Estados Unidos no se puede pasar a Cuba en aquella época, cuando se hizo este disco, porque iba a haber una reunión que era de músicos africanos y cubanos y querían que Ray c u o d e r estuviera presente y produjera el evento. Los músicos eran músicos、eh, del estilo、eh, de Malí. ¿Cuál es el estilo ese? Manuel, que tú sabes, ese de. Sucus, del Sucús. Del Sucús. Eso es. Y resulta que estos músicos de Malí no pudieron conseguir los visados y no pudieron ir a Cuba. ¿Qué ocurrió? Se habían juntado allí una serie de músicos y preparados para hacer una Afro-Cuban All-Stars y hacer un disco con una serie de temas. Y sin embargo, los músicos de Mali, pues no aparecieron. El estudio estaba preparado, r a y k u d e r estaba ya reunido con los músicos y dijeron: Pues vamos a grabar. En una sola semana se grabó el disco que se ha hecho famosísimo a nivel mundial, que ha hecho que carreras como la de Compay Segundo. Como la de tantos músicos cubanos que estaban prácticamente desaparecidos, incluso su país, de repente se convirtieran en algo, en un fenómeno increíble. Bueno, ¿qué, ¿y qué es lo que hizo Raikuder? Producir el disco, prácticamente nada más, ¿no? No, también tocó, ¿eh? también tocaba en algunos temas que intervenía también. Pero vamos, básicamente lo que hizo efectivamente fue producir el disco. Bueno, pues este disco a Ray c u o d e r para él fue muy importante por muchas cosas.、Le、tuvo problemas en su país con su gobierno.、Eh, le acusaron de aprovecharse del éxito de los demás para darse a conocer、eh, en un momento de su carrera en el que no, no estaba muy reconocido como músico. Le pasó de todo. Ahora, él disfrutó muchísimo y en el documental que hizo b i l、sí. l b e n d e r s Eh, lo cuenta perfectamente. Aquella semana y media que estuvo en Cuba haciendo este disco, se lo pasó. ¡Wow! ¡Genial! Y bueno, y si solamente produce el disco, ¿por qué lo sacamos en este, en este programa dedicado a Recudera? A ver, Manuel, ¿cómo ha sido esto? Hombre, pues no sé, porque yo creo que es un disco muy importante, ¿no? Y además que se intentaba recuperar a todos estos músicos que estaban en un momento muy desconocido, ¿no? Sin embargo, aquí vamos, hay que decir varias cosas, ¿no? Ajá.、Eh, y hay que romper, romper una, una lanza, porque, bueno, este disco ha sido、mm, eh, muy conocido, es un disco muy importante, le supuso el tercer Grammy a Ray c u d e r en 1998. ¿Eh? O sea, que le han reconocido el trabajo realizado. La película de Wim Wenders también merece la pena, sin lugar a duda. Pero hay que romper una lanza porque el que empezó antes esta carrera de empezar a trabajar con los músicos cubanos que estaban ahí muy en el olvido fue Juan Perro. ¿no? Estamos hablando de que este disco, Buenavista Social Club, es del año 1998. Y Santiago a u s e r ó n ya en 1990, hizo una antología de Compay Segundo. Y hizo un disco que se llamaba La Semilla del Sol. Efectivamente. Y bueno, luego, a, ra a raíz de Buenavista Social Club, músicos como Compay Segundo, como Ibrahim Ferrer, como Rubén González, han vuelto a tener una segunda vida haciendo giras y haciendo conciertos. ¿no? Entonces, b、bueno, u es n o e un trabajo realmente muy importante. Bueno, Se lo han reconocido con un Grammy y yo creo que no podía faltar en esta. En esta exhibición de r a y c o u d e r ¿no? Bueno, pues、eh, hay una canción que especialmente a Manuel le gusta muchísimo este disco, a mí también, pero a él por razones muy concretas. Cuéntanos cuál que nos la vamos a poner. Bueno, es una canción que se llama Del camino a la vereda y utiliza una forma que es el doble sentido para explicar una cosa que pasa muchas veces en la vida. ¿no? ¿Cuántas n o veces, sobre todo los hombres, tenemos la manía de intentar buscar una vereda cuando estamos en el camino correcto? Y aquí Ibrahim Ferrer a la voz,、eh, Rubén González, Ray c u d e r pues c o n una canción lo han expresado perfectamente. Música あ Que en esto de la recuperación de los músicos cubanos que estaban olvidados hay tres grandes hitos: n o que son el trabajo de Santiago Aucerón en los 90, que sacó el primer disco. Eh, de la época moderna de Compaís Segundo, que luego, hasta su fallecimiento hace un par de años, pues ha、eh, estado haciendo un montón de conciertos. El trabajo de Ray c u d e r con Buenavista Social Club, que tuvo más repercusión internacional, evidentemente, n o con Grammy incluido, y que sacó también a un montón de músicos del ostracismo. Y luego ya remató Fernando Trova con Calle 54,、eh, recuperando pues a.、Eh, ¿Cómo se llamaba el pianista? Perdona,、eh, Bebo Valdés, a su hijo Chucho Valdés y toda una serie. De gente que bueno, que también es otro trabajo indispensable. n o Y entonces en Buenavista Social Club y en el tema que hemos estado escuchando, p、pues、u、bueno, está bueno e s Ray Kuder a la guitarra, está c o m p a y s e g u n d o y b r i a n Ferrer a la voz. Y hay una figura que a mí me emocionó cuando me enteré de la anécdota: n o fue Rubén González, pianista maravilloso, que luego también ha sacado con Buenavista Social Club, con el sello, ha a a s c discos o d y demás. Y este hombre,、eh, pianista maravilloso, está, llevaba más de 30 años sin. Poner las manos en las teclas de un piano. No tenía piano、eh, donde él vivía. n o Y entonces tenía en su casa una tabla de madera con las teclas pintadas más o menos ahí como una rayita. Y él, pues, cuando le apetecía,、eh, se ponía a la tabla y, evidentemente, en su cabeza reproducía todos los sonidos del piano. Entonces, cuando en la grabación de Buena Vista Social Club le ponen un piano delante, se echó a llorar el hombre porque hacía más de 30 años que no había podido tocar una tecla de un piano. you、mm -hmm. Después、pues、de esta historia tan asombrosa y、e、emocionante que nos ha contado Manuel, entramos en, en la última parte del programa.、Ya、nos vamos a pasar de tiempo, es evidente. Pero entramos en la última parte del programa, que es un poco algunas de las colaboraciones de Ray c u d e r con gente. Por ejemplo, con Carlos Núñez. Y he dicho algunas porque son tantísimas las colaboraciones de Ray c u d e r Es un hombre que ha tocado con tanta gente, es una especie de músico itinerante por el mundo. Que es imposible que traigamos aquí ni en 50 programas todo lo que ha hecho. Esta preciosidad se llama Nubes de, del otro lado y es del primer disco de Carlos Núñez, Hermandad e las Estrellas, y de verdad, qué cosa más bonita. Estamos aquí Manuel y yo、eh, discutiendo o bueno, intentando enterarnos de dónde está realmente Timbuktu. Porque uno de los discos más asombrosos que ha hecho、eh, Ray Kuder,、eh, que por ejemplo para Manuel está por descubrir,、eh, fue un disco que hizo con un músico africano, Ali Farka Ture, que se llama Talking Timbuktu, o sea, hablando Timbuktu. Y esto fue un encuentro muy curioso porque les juntaron a este músico africano y a Ray Kuder,、eh, se lo llevaron directamente allí,、eh, no sé si exactamente Timbuktu o dónde lo grabaron. Y salieron cosas、eh, realmente muy bonitas, como este su cura que está para descubrir. Aquí, Rekudir se introduce dentro de la música africana y aporta su sensibilidad como guitarrista. La guitarra de Ray c u d e r introducida en esos ritmos africanos de Ali Farka Touré, pero hay una colaboración que nos hace mucha gracia tanto a Manuel como a mí y que es una colaboración con un músico muy raro que daría también para un programa muy especial que se llama Taj Mahal, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Bueno, y además estamos cambiando de música y cambiando de tiempos, ¿no? Porque lo que estábamos escuchando anteriormente con Ali Farka Touré es un disco de 1995. Que le supuso a Ray c u d e r su segundo Grammy. ¿eh? Esto es muy, también muy importante. Y ahora, esto que dices tú de Tan Mahal, pues volvemos otra vez a los inicios de su carrera. Porque era cuando él estaba con el grupo que se llamaba The s i n s o algo así, ¿no?、Y、sí. Era, sí, sí.、Eh, estaba como, también como integrante del grupo Tan Mahal, ¿no? Bueno, y hacen una especie de rock and roll típico que se llama Status Blues y que, bueno, es para oírlo. Es,、eh, casi es la guinda que nos f a l t a b a Come on.、Oh. Everybody got em Ruta Norteamericana, un blog de Fernando Navarro para el país.com en el Calejón del Amplio.、Well, Ray c o o d e r sin planes preconcebidos. No puedo hacer un disco con un plan preconcebido ni tratar de sonar de una manera determinada. Simplemente escribo y grabo lo mejor que puedo, y esto es lo que me sale. Lo que le sale últimamente a Ray c u o d e r puede considerarse fantástico, y así su último testimonio sonoro no desmerece su grandeza. Pocos discos han sonado tanto en las últimas semanas en mi reproductor como el reciente I Fly Here, el tercero de esa trilogía de AUPA formada por Chávez r a b i n e y My Name is Buddy. Ray c u o d e r es un músico mayúsculo. Inquieto y dotado como ninguno, es un extraño caso de tener un pie en el rock y otro en los sentidos dispares, mientras en su cabeza fluye el pasado y el futuro. Al músico de Los Ángeles le ha invadido esta vez el espíritu de una California de ficción que hiere como si fuera de carne y hueso, con su aspecto derrotado, el músculo de su sencillez anónima y las promesas por cumplir. Sin embargo, c u o d e r se aleja de los pasajes musicales sobrios, de la rigidez sonora propia de los cantautores de película de domingo. En I Fly Head, No pierde sus dotes instrumentales y vuelve a exponer su capacidad para adentrarse en la canción mestiza, donde insufla con igual riqueza los acentos del boogie, el swing, el tex-mex o la p a c h a n g a Una sola escucha sirve para reconocer el disco que está destinado a crecer en las siguientes reproducciones, como un trayecto con diferentes caminos. Perfecto para un verano sin planes preconcebidos. Y me perdonará Fernando si le cambio el plan de su blog, pero es que estoy enamorado de esta canción: Pink O'Boogie. It's going around, the whole town's talking about t h e socially uplifting boys, the show is wearing me out. All my low friends in high places, they won't talk to me no more. They can't take no chances being seen on a dance floor. Así、que hemos entrado en el ultimísimo bloque del programa dedicado especialmente a Ray c u d e r con ese blog fantástico de Fernando Navarro que nos ha permitido、eh, Pues eso que, lo, que Teddy lo radiara lo preparara para ponerlo en el programa del Callejón del Hambre.、Eh, ya sabéis, los últimos discos de Ray c u d e r son discos muy curiosos y muy asombrosos porque por primera vez. En toda la carrera de Ray c u d e r ha hecho algo que no había hecho hasta entonces. No, no, no me refiero a algún tipo de música. No creo que quede ninguno en el mundo. Yo creo que ya se inventan los tipos de música. Ray c u d e r no, no es eso. Lo que ha hecho ha sido hacer discos conceptuales. Primero hizo Chavez r e v i n dedicado a la desaparición de un barrio entero de Los Ángeles. Luego hizo My Name is Buddy, que es,、eh, p u es la vida vista desde el punto de vista de un gato. Que es el gato Buddy,、eh, recuperando muchas cosas y haciendo muchas colaboraciones. Y el último es esta, esta que os ha contado Fernando Navarro del disco I Flathead.、Eh, Manuel, l os tiene por descubrir、eh, y estos tres discos, ¿sí o no? ¿Cómo estamos? No, Bueno, es,、eh, hombre, he escuchado cosas, ¿no? Y por ejemplo,、eh, me sorprende mucho lo del My Name is Buddy, ¿no? Porque parece ser que ahora de repente se ha dado cuenta de que ha habido un señor que se llamaba Buddy g a f f r e y Que hace muchísimos años luchó por la defensa de los trabajadores. Y ahora、eh, estaba leyendo una entrevista de este hombre、eh, estos días y parece ser que se ha dado cuenta de que dice que si la clase trabajadora en Estados Unidos ha desaparecido y está muy preocupado. n o Y resulta que gente como Bob Dylan o Bruce Springsteen que han bebido de las fuentes de Buddy g a f f r e y Y ahora resulta que en el 2007 o en el 2008、eh, tenemos a Ray c u o d e r sacando un disco que está completamente relacionado con todo este tipo de historias. n o Por lo menos es sorprendente. Bueno, la verdad es que el, el, giro, el giro es muy sorprendente.、Eh, esa, de repente,、eh, este hombre que hacía en cada disco podías encontrarte cualquier cosa distinta de música que haga discos con un mismo concepto, aunque también en los discos te encuentres cosas completamente distintas.、Eh, hasta, aquí, hasta aquí hemos llegado en el programa de la especial dedicado a Ray c u d e r pero, pero resulta que hay un último disco que es una, re, una recopilación. Que se llama The Ufo Haslander, ¿no? uh -huh. que es el, el Omni h a Aterrizado, que es una canción de su disco de, de, de s l a d Aria. Efectivamente, bueno, pues ha sacado en el 2008 una recopilación, pero en concreto este tema、pues、es de, de un disco que es de s l a d Aria, que está publicado en 1982. Bueno, pues con ese tema nos vamos a terminar de disfrutar de este programazo que nos hemos hecho, y yo creo que nos hemos resarcido, ¿no? Sí, sí, hombre, yo, vamos a ver, yo he mantenido desde el principio que el concierto esperábamos más porque conocemos la obra y la trayectoria de este hombre, por el motivo que sea, no está en su mejor momento, ¿no? Fallaba algunas cosas, había algunos problemillas. En Bilbao hemos estado leyendo la anécdota, incluso de que、eh, tuvo un problemilla porque pisó el cable de la guitarra, se le desenchufó. Al ir a arreglarlo, pues parece ser que se partió la, unas uñas, no sé qué, ¿no? Y bueno, él no, evidentemente no toca con púa, pues toca, toca con, con las manos, ¿no? Y con el slide. Y bueno, parece ser que al final se quedaron sin los bises porque el hombre ya no podía tocar. O sea, que algo le pasa, ¿no? <risa> alguna meiga, alguna cosa y por ahí que no le funciona bien. Hemos llegado a esa conclusión, o ¿sí? Sea, algo le ocurre. Pero de todas formas.、Eh, Yo a, a, a, hacía una cosa que no encajaba,、a、Alberto y yo nos mirábamos en el concierto, pero claro, en los siete segundos siguientes、mmm, de repente te hacía una escala, te hacía un slide, te hacía un picking, te hacía algo y ya te había resarcido de todo lo anterior, porque evidentemente es un guitarrista con muchísimo oficio n o y ya quisiéramos algunos que nos gusta la guitarra saber una décima parte de lo que sabe este hombre. Merece la pena, ha sido una oportunidad verlo. Las expectativas eran muy altas, es cierto. Nosotros teníamos unas expectativas impresionantes. Se vieron un pelín ahí defraudadas, pero、ah, mereció la pena, vamos. Bueno, pues este tema, con este tema que es eso, que viene el Omni y va a aterrizar aquí, en Naval Carnero, ¿por qué no? Con la última canción de Ray Kuder. <música> you l cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Ángel. Y bueno, nada, hemos disfrutado como locos con la música de Ray c u d e r Aquí Manuel Fernández, Alberto Lozano.、Eh, ya sabéis, Alberto está a los mandos técnicos, al desastre técnico, ya sabéis. Y aunque últimamente no nos prohibamos mucho, pretendemos de vez en cuando aparecer por aquí y soltarnos pues algún especial de algo, algún programa de alguna cosa. ¿Por qué no uno dedicado a ramificaciones de Ray c u d e r ¿Por qué no? Pero antes de terminar, quiero convocaros a todos, y aunque no tenga nada que ver con Ray c u d e r a algo que va a ocurrir el lunes, lunes 27 en el Teatro Lara. Vamos a recordar、eh, la estupenda música de Pepe Torres, ese pianista de jazz magnífico que nos dejó hace un año y medio ya.、Eh, y vamos a, a, a encontrarnos con su música a través de un disco que acaba de sacar El Pescador de Estrellas, Paco Ortega, que se llama Inacabado. ¿Y quién va a estar el lunes? Pues va a estar Carita Boronska, Jorge Pardo. Eh, eh, bueno, eh, se me ha olvidado la cantidad de músicos que van a ir a celebrar la música de Pepe Torres y a tocarla en directo. Y todo eso, el disco. Una copa antes en el café del Teatro Lara. Y,、eh, por supuesto, el concierto, 20 euros. El lunes a las 9 en el Teatro Lara. Bueno, Manuel. Bueno, pues nada, Alberto, ha sido un placer、eh, haber podido colaborar en este especial de Ray c u d e r ¿no?、Eh, nos, hemos quitado un poco, nos hemos quitado la espina de, de lo que hemos vivido. Y nada, a ver si viene el año que viene y repetimos, ¿no? Venga, ¿por qué no? Que venga Ray c u d e r o que venga otro de los que nos gusta mucho. Nos, pues, falta, ahora nos falta ir a ver a Tom Waits, ¿no? Que la última、eh, vez que estuvo en España es. no pudimos ir. Exacto, exacto. Y ver qué pasa después. A lo mejor nos pasa lo mismo y tenemos que hacer un especial de Tom Waits. Seguro.、No sé, bueno. <risa> y si no, hablaremos de todas maneras. Bueno, señores, aquí os dejo en Onda p a c h e l i con la mejor música del mundo. El Callejón del Hambre se despide, ya, ya sabéis. Sé todo lo malo s que os dejen, porque ellas siempre son más malas. Chao.